como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Intuyo que el de hoy es un programa para la polémica. ¿Qué pasó con los movimientos sociales? ¿Transformaron la realidad de los trabajadores, de los piqueteros, por ejemplo... ¿O se resignaron a ser repartidores de planes sociales? Otra pregunta. ¿Qué pasó con los gobiernos progresistas? ¿Lograron cambios estructurales o le asfaltaron el camino a gobiernos nada progresistas? ¿Y qué pasó con la cultura del trabajo? ¿Y dónde están las expresiones reales hoy de transformación social? Más que respuestas, este programa va a tener propuestas, propuestas para pensar y actuar en estos tiempos raros donde sigue habiendo emisiones radiales tan raras como esta, que se llama Decimo. Comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores ¡Oh! Mejor decimos Estamos en unos tiempos inciertos Bueno, en realidad yo no sé si... ...ha habido algunos tiempos que no fueran muy inciertos... ...pero lo real es que en estos tiempos inciertos... ...se cruzó el río de la Plata Raúl Civechi... ...viajó desde Montevideo hasta Buenos Aires... andado paseando y recorriendo... ...y conversando mucho por aquí... ...y no quisimos perdernos la oportunidad... ...de hablar con este señor uruguayo... ...escritor, periodista, pensador de tantos temas latinoamericanos, en un momento en el que, Raúl, yo no sé, vos desmentime, por favor, si estos son o no unos tiempos inciertos, sobre todo pensando en el continente, y pensando en nuestros países, en situaciones tan nuevas que hay, donde, eh, por lo que estuviste conversando en estos días en MU... Nos planteando que sentís que es como un fin de época En algún sentido, ¿no? Con respecto a lo que han sido gobiernos progresistas y demás Como hay tanta gente que a lo mejor está de acuerdo conmigo Sobre los tiempos inciertos Y desde ya, claro, si hay alguno que tenga muchas certezas Que nos escriba rápidamente para contárnoslas Pero mientras tanto ¿Cómo podemos pensar esta época? Si uno se refiere al continente A lo que está pasando en nuestros países Y a todo este recambio que está existiendo Sí, son tiempos revueltos Inciertos Eh, incómodos, son tiempos imprevisibles de cambios abruptos, eh, cuando pa pasan cosas que uno no preveía que podían pasar, eh, escenarios tranquilos, eh, donde todo estaba en su lugar, por ahí aparecen eh, cosas que, que nos sorprenden profundamente y nos afectan además, porque no es solo el que se sorprende de, uh, ah, mira, lo nuevo, algo que no se tenía previsto. Son momentos en los cuales eh, esas sorpresas te descolocan, eh, no sabes cómo encajarlas, no sabes, no tenés este modos de dar cuenta de esa novedad. Y bueno, lo que te producen es una un profundo sacudón y una profunda incomodidad. Eh yo creo que está bueno eso, ¿no? No hay no hay tiempo para la modorra. No hay tiempo para la modorra y nos encontramos con situaciones, por ejemplo, por largarnos un poquito con el continente, la situación de Brasil que es totalmente imprevista o o no imprevista, pero es Muy inestable, ahí está. Y vos, ayer, en estos días que te, estés, que te estuve escuchando conversar, hablabas como que hay un fin de modelo. Mm. A ver, ¿cómo cómo podríamos pensar el tema? Mm. Pongo lo de Brasil como una excusa para pensar en la cantidad Bra de cosas que están... Brasil se argentiniza. Se argentiniza, tal cual. <risa> Mirá, yo creo que estamos en un periodo en el que una apuesta que se hizo a un modelo determinado, este bueno... ...y hace agua por todos lados. ¿El modelo en que consistía? Bueno, en especializarnos en producir y exportar... ...esto que se llama commodities, ¿verdad? Soja, minerales, eh, exportarlas a precios muy altos... ...tener un ingreso alto, por lo tanto... ...y con ese ingreso hacer jugar la economía... ...hacer mover la economía, fomentar el consumo hacer muchos beneficios sociales, planes sociales, asignación universal por hijo, repartir una parte pequeña de ese de ese superávit que daban las exportaciones y eh, mover la economía con eso, ¿verdad? Eh, bueno, los precios de las materias primas cayeron fuertemente y ya ese ese lubricante eh, no, no no no alcanza para lubricar. Estamos conversando con Raúl Sibeci Estamos hablando sobre los tiempos presentes. Ahora, yo me estoy ubicando en esto, por ejemplo, tanto en el caso de Brasil como Argentina claramente, <coughs> vendió soja a los commodities, como y como si vos las materias primas. Esto cuando yo era chico ya discutíamos sobre el tema de las materias primas vendidas a cambio de a países industriales tenía sentido como una posibilidad de crecimiento, de desarrollo de un país. Pero esto pasó, claro, subieron los precios. Ahora vos al bajar, vos decís un poco el, el, el, el fin del modelo en ese sentido, sería que dejó de haber tanto dinero como para poder funcionar. Claro, una familia que vendía empanadas, ponele, ¿no? Sí. este Le pagaban cada empanada a mil pesos. Entonces iba, vendía 10 empanadas y tenía 10 lucas en la casa. Entonces podía consumir, podía ir de vacaciones, no sé qué. De golpe el precio ese cae, ¿verdad? Estoy poniendo... Tengo muy claro un ejemplo muy absurdo, ¿verdad? No, está bien, pero... pero el, el precio cae. El petróleo de 120 a 40 o menos. Petróleo, Venezuela. Claro. Entonces, por ejemplo, pero yo digo, pero en Venezuela me explicaban todo el tiempo hay un cambio de la economía, una revolución bolivariana, una, un cambio estructural y demás. ¿Qué pasó? No, no, cambio estructural nada. Lo que había era buenos precios y con eso era una engaña pichanga, ¿verdad? Con eso tapabas agujeros. Entonces, ¿cuál era el problema de eso? Primero... Te especializabas en el petróleo o en la soja. Diversificación productiva, cero. No había industrialización. Dependías de la importación. Y además generabas una cultura, en Venezuela le llaman la renta petrolera, aquí le podemos llamar la renta sojera o la, o la cultura del plan, ¿verdad? El generabas, plan social. Del claro, del claro, los planes sociales. Generabas una cultura del consumo, no del trabajo. Ajá. Uh -huh. Argentina se caracterizó, a diferencia de Venezuela, por no tener una cultura de la renta petrolera, por tener una cultura del laburo, del trabajo, el orgullo del trabajo, ¿verdad? Y eso eso se, se perdió con los 90, con el menemismo, con el neoliberalismo privatizador y se profundiza con el kirchnerismo. A mí me pagan por por, por tomar mate en el galpón del grupo piquetero. Suena un poco feo, ¿no? Pero Suena feo. es así. Pero entonces, hay uno se encuentra con cantidad de movimientos sociales que estaban apoyando al kirchnerismo, y el kirchnerismo que estaba planteando, estamos provocando una transformación social. Vos mm. lo que decís es, la economía no se transformó tanto, y por lo tanto tampoco hubo ...tanta transformación social... Sí. ...hubo mejoras... ...el Plan Bolsa en Brasil... ...o en sí, la situación... ...pero vamos al Grupo Piquetero... ...porque ver, vos y a... yo los conocimos... ...en esa onda ¿verdad? Sí, ...bueno... ...el Grupo Piquetero... ...en el 2000... ...2001... ...2002... ...¿qué hacía? Tenía desocupados... ...que luchaban en la calle... ...cortando rutas... ...este... ...obtenían planes... ...y una parte de esa guita... ...que obtenían con los planes... ...¿qué hacían con ella? Ponían emprendimientos productivos... ...sí... ¿Verdad? Una panadería, una herrería, una carpintería y así. Entonces, el movimiento, y esto es lo que a mí me importa, no pretendía eternizar al desocupado en el lugar de desocupado, sino reconvertirlo en sujeto productivo. Sí. Solo que ahora autónomo, dominando, controlando el trabajo que está haciendo en la huerta, la panadería, la carpintería, etcétera. Eso fue en un momento. ¿Cuánto duró aquello? Dos, tres años. Y ahora lo que vos ves es que el movimiento, el supuesto movimiento, eterniza al supuesto piquetero como recibidor pasivo de planes. Entonces, aquella iniciativa que era un movimiento de verdad porque movía al piquetero a un lugar de trabajador autónomo hoy el movimiento lo congela es un lugar de objeto pasivo que recibe planes entonces pérdida de dignidad pérdida de movimiento porque ya no hay movimiento eh, si vos tenés una identidad congelada este y sobre todo pérdida de cultura de trabajo la gente ha llegado a creer que el socialismo por ponerle una palabra a esto que se cree es el reparto claro y el socialismo es el trabajo tal cual una sociedad nueva se funda en el trabajo una sociedad nueva se funda en el trabajo estamos hablando con Raúl Sivechi pensando críticamente qué pasó en nuestros países en nuestros países de Sudamérica con los movimientos sociales con el progresismo y con toda esta etapa que en los últimos años hemos vivido para pensar también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 Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional Sabe que tenés donde informarte www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org Desde 1925, presentes... En la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimu. Por el derecho a la rebeldía. Hoy estamos haciendo un Decimu rioplatense, porque... Se vino a Buenos Aires Raúl Sivechi desde Montevideo, el autor de libros como Territorios en Resistencia, Brasil, eh, Política y Miseria, libros que todo el tiempo han estado tratando de profundizar críticamente qué ocurre con los movimientos sociales, qué, ha ocurrido, qué ocurre con nuestra sociedad de esa parte. En épocas donde hemos pasado una década, eh, o un poquito más, unos 12 años, con gobiernos progresistas y estamos encontrándonos con una situación que a muchos no sabía o los había esperanzado y ahora parecería como que fue todo para atrás muy fácilmente, muy rápidamente y ya estaba viniendo para atrás en los últimos años de estos gobiernos progresistas. Caso típico sería el de Venezuela. Vos decís, no es el problema que haya fallecido Chávez, sino que hay un problema más estructural en el cual uno puede pensar situaciones como la venezolana, que parecía el, el top de la transformación social. Claro. Lo que lo que ha hecho el, el, el chavismo, y sobre todo el madurismo, es profundizar la dependencia del petróleo. Cuando Chávez llega al gobierno en el 99, el 90% de las exportaciones de Venezuela son petróleo. Ajá. Y hoy, después de 18 años, el 90 y pico... 94, 95% son petróleo Da lo mismo Más. Entonces, se profundizó la renta petrolera claro. Pero además Venezuela exporta petróleo a Estados Unidos Donde tiene las refinerías Y de ahí importa gasolina O sea, ni siquiera ha sido capaz De industrializar esa única materia que producís Entonces, ¿qué importan? Hasta los huevos duros importa Venezuela Importan todo Pero además, como hay una cultura de la renta, vos haces una reforma agraria, y pongo comillas, le das tierra a los, a los campesinos, les das tractores e insumos, y al cabo de tres años vendieron los tractores, vendieron la tierra, tienen unos manguitos y se volvieron a la ciudad a vivir en condiciones deplorables. Claro, me estás dando vuelta todo el paquete, Raúl, porque yo digo, pero no era una revolución bolivariana, yo no tuve el placer de estar allí en esta etapa, pero mucha gente que viajaba volvió y decía, sí, hay cambios, la gente está contenta y demás, pero ¿qué, qué, qué fue lo que pasó? Mira, bueno, revolución hubo en Cuba. Sí. Cuba era un país, y lo fue durante muchos años con el socialismo, Cuba era un país mono exportador de azúcar, Tal cual. ¿verdad? Bien, que, que la Unión Soviética se lo compraba a precios muy altos, como el petróleo a 120, entonces seguían, cae la Unión Soviética y Cuba, como había tenido una, un proceso de educación educativo, un desarrollo educativo brutal, universitario, tenía eh, y tiene eh, un cuerpo médico impresionante. Entonces Cuba empezó a desarrollar, tecnologías médicas. Y hoy Cuba es un país de exportador de, de, de, de nuevas medicinas, de tecnologías médicas. Entonces, Cuba ha diversificado su matriz productiva. Ya no es aquel país mono exportador de caña de azúcar. Entonces, ahí hubo una revolución. Eh, en Venezuela no hubo una revolución un triunfo electoral no es una revolución lo que hubo es un cambio de discurso un cambio de gobierno y lo demás siguió todo igual ahora, ¿hubo mejoras para la gente? por ejemplo, en el caso, si te pongo el de Venezuela o Brasil con el plan Bolsa, Argentina con la Asignación Universal por Hijo sí, ¿hubo mejoras para la gente? porque cuando la inflación vuelve o cuando cambia la coyuntura, eso, eso se perjudica. Pero además lo que hubo, y acá hablo sobre todo de Brasil y Argentina, una integración de los sectores populares a través del consumo. O sea, a vos te pagan el plan por el banco, tenés que bancarizarte, una tarjetita para sacar la plata del banco y esos prisioneros de la banca. Lo que, ha, lo que ha habido es que hoy la banca llega a muchos más sectores de los que llegaba antes. Pero además, al tener esa tarjetita para sacar dinero del banco, del plano, del Bolsa Familia, esa tarjetita te sirve para comprar a crédito. Entonces lo que ha habido es una profundización del consumismo y el consumismo despolitiza ¿verdad? el consumismo eh, consigue hacernos más dependientes y en este caso más dependientes del sistema financiero entonces, ¿cuál es el negocio? Seguimos conversando con Raúl Civechi sobre gobiernos progresistas movimientos sociales y otros misterios Y vos estás haciendo una descripción totalmente diferente de lo que en otros términos, hemos llamado siempre empoderamiento. Claro. Entonces, en realidad, no es un empoderamiento, bueno, es una palabra tan fea, pero sí. no, es, no es un fortalecimiento de la persona, en realidad, sino es que es introducirla en un sistema consumista. Exactamente. Y como siempre es, como es pobre, pero puede consumir, consume productos de baja calidad, perecederos. ¿De qué le sirve a una familia que vive en un rancho tener un plasma? Lo primero que tiene que tener es una casa en condiciones. Bueno el consumismo genera, genera esas distorsiones vivo en una casa helada fría precaria con el techo ojereado con las chapas que se que, que dejan que, que, que producen goteras en los días de lluvia, pero tengo un plasma claro. cuál es el negocio ahora desde el punto de vista de la persona yo la comprendo que dice bueno tengo por lo menos puedo mirar televisión bien y demás o sea hay como un afán de darle a su familia a sus hijos decir bueno que la cosa esté un poco mejor vos lo que decís en realidad es como una engaña claro, palabra porque el, el consumismo genera esas distorsiones tenés un plasma en una casa que se llueve entonces la lógica que era la lógica de la cultura del trabajo de los años 50 y 60 cultura del trabajo era que esa guita la invierto en lo importante y para las familias obreras que era lo importante dos cosas básicas la vivienda, número uno, y la educación de los hijos. Todo lo demás podía esperar. La pilcha nueva, el viaje, las vacaciones, el traje. Todo eso podía esperar. Pero la casa era sagrada. Y la educación de los hijos también. Ahora, ahí hay un cuestionamiento que vos estás haciendo de pronto al Estado, a los gobiernos. <risa> pero también, se lo siguiendo el, esa secuencia, a los propios movimientos sociales. claro Porque los movimientos han hecho algo para cambiar esa cuestión? Han hecho una supuesta educación popular que es meterle eh, a la gente ideas sobre eh, la autonomía, sobre la lucha, sobre el chavismo, sobre la revolución, pero lo primero que vos tenés que trabajar con la gente es la capacidad de cimentar sus vidas en algo sólido. Entonces, Después de 12 años de kirchnerismo y de movimiento piquetero, ¿verdad?, 12 no, 10, de 15 años, este, tenemos que la gente sigue siendo tan consumista como, como, como lo fue siempre o no modificó ese lugar. No son productores, son consumidores. Entonces, ¿qué educación popular hubo ahí? Por supuesto, el, el progresismo fomentó esto y los movimientos quisieron seguir la rueda, no cuestionar porque recibían planes entonces han sido los movimientos funcionales al progresismo claro. los movimientos en vez de porque yo te decía al principio en el 2001 recibían planes y con una parte de ese plan cimentaban que es cimentar crear cimientos que es crear cimientos crear las condiciones para superar la situación por lo poco que yo sé la utd de, de Mosconi ha hecho eso segundo clara ha hecho bueno sí los planes son Estamos hablando de la unión de trabajadores desocupados de Salta, de General, de General Moscone, Moscone, que han generado, es cierto, una cantidad de trabajo. Que son 4.000 trabajadores, o sea, un porcentaje altísimo de la población activa, el 40%, son 20.000 habitantes, este que viven de los emprendimientos productivos. Ya no está YPF, claro pero no se chuparon la guita, no se la gastaron. Comieron, porque además yo entiendo el plan social, no es decir siempre no, este en un momento de emergencia, de mucha necesidad, te alivia. Pero con una cabeza de transformación, ellos lo que hicieron es instalar huertas en, la, en, en General Musconi, tener emprendimientos productivos, fabricar casas. Entonces, crearon las condiciones para ya no seguir siendo dependientes de los planes. ¿Qué te parece? Eso es un cambio, eso es una revolución, eso es un movimiento social. No es estar eternizado eh, con la manito puesta. Raúl Sivechi nos está volando las pelucas, nos está haciendo pensar, nos está movilizando a pensar de un modo diferente lo que ha ocurrido en los últimos años con los movimientos sociales durante esta etapa, esta década de progresismo. Nos está ayudando a mirarlo críticamente, yo sé que mucha gente a mejor estará preguntándose o cuestionando cosas, pero me parece que es un privilegio poder pensar en estos temas de un modo distinto para no cometer los mismos errores en lo que se viene. Ya volvemos con Raúl Civechi. Decimo www.lavaca.org Decimo Senado informa Encuentro Provincial de Medio Ambiente. Con la participación de funcionarios y especialistas, tuvo lugar el primer Encuentro Provincial de Legislación Ambiental Local. Un espacio de formación política y técnica que ofrece a los gobiernos locales y consejos deliberantes herramientas de trabajo para el conocimiento y diseño de ordenanzas municipales. La jornada fue promovida por el Área de Relaciones Globales del Senado bonaerense con el acompañamiento de la Cámara de Diputados, el OPDS y la Universidad Nacional de La Plata. En la jornada... Cuatro paneles de especialistas y autoridades nacionales, provinciales y locales abordaron problemáticas y contextos ambientales a nivel nacional y provincial para posteriormente dar paso a las bases para la construcción de ordenanzas ambientales a nivel local. El cierre del encuentro estuvo a cargo del ex intendente de Bragado y director de la Cátedra Libre de Municipios Sustentables de la UNLP, Orlando Costa, quien destacó el compromiso de los distintos estamentos con la temática. Ingresá a www.senado-medioba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba Y enterate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense Desde la dirección de prensa Senado informa Cuando sea grande quiero ser periodista Para construir un futuro con libertad Para decir la verdad y defender la democracia Eso es ser grande para nosotros. Somos revistas culturales, independientes, autogestivas, comunitarias, cooperativas. Sumamos casi 300 publicaciones gráficas y digitales en todo el país. Juntas luchamos por una comunicación más libre y democrática. Apoyá la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes de Argentina. Más comunicación, más democracia.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 Decimú es el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. La Vaca es una cooperativa que está mudada ahora a Riobamba 143 en Congreso. Ahí hay cantidad de cursos, encuentros, presentaciones, charlas. Por ejemplo, en estos días anduvo por acá Raúl Sivechi, por eso estamos con él. Raúl se ha venido desde Montevideo para reunirse con La Vaca, pero también con distintas gente Ya nos vas a contar un poco de, de tu viaje. Y estamos tratando de hacer una un ejercicio hasta doloroso por momentos, que es pensar, lo voy a decir futboleramente, qué pasó en nuestro equipo para que perdiéramos, digamos así. Qué, qué goles en contra pudimos estar metiéndonos, o qué pases mal hechos, o qué... Eh, qué decepciones y qué desganos y qué situaciones nos han llevado a una situación en la cual vemos como en todo el continente, porque además parecería coordinado por un reloj gigantesco, en todo el continente estamos finalizando la etapa de gobiernos progresistas y entramos en una etapa de gobiernos mucho más tendientes a neoliberalismo, a una profundización de modelos que amplían el desempleo, ...amplían esa especie de falta de mirada de futuro... ...pero vos lo que nos estás diciendo Raúl es... ...eso no, no empezó ahora... ...sino que ya durante esos gobiernos progresistas... ...vos plantearías que el progresismo no fue tanto digamos... Uh -huh. ...o hay que pensarlo de otro modo... ...y estamos hablando de los movimientos sociales... ...contame... ...sí, yo antes de criticar al progresismo... ...que lo critico... ...creo que tenemos que autocriticarnos nosotros que hicimos mal... claro ...que hicimos mal que los movimientos sociales... ¿Qué es lo que acabo de mencionar? O sea, ¿cómo nosotros hemos reproducido el modelo clientelar? Porque cuando se habla del modelo clientelar se piensa que es un modelo de arriba-abajo. Es de arriba-abajo y es de abajo-arriba. Los movimientos reprodujeron el modelo clientelar. Y eso es terrible. Y hay que, hay que primero hacernos la autocrítica. Entonces, eso es un punto fundamental. En Argentina llegó a haber 200.000 planes en manos de los eh, movimientos y hay 200.000 militantes. O sea, ¿qué pasó con esa gente que pasó por los planes? Eh, ¿qué pasó con los movimientos que, que que tuvieron tantos planes durante 15 años o más? Los planes ya llevan 20 años, empezaron 96, 97, pues ¿verdad? Sí. Entonces, después de 20 años de planes, podemos llegar a la conclusión que algunos dirigentes se incrustaron en el Estado porque ...por la vía de cooptación... ...fueron nombrados cargos... ...o por la vía electoral... ...y salvaron sus vidas... ...y el grueso de la gente... siguió la intemperie... ...o como beneficiarios de planes... ...entonces... ...primero una autocrítica... ...muy, muy, muy fuerte... Este, y después podemos y debemos criticar a los gobiernos porque eh, no hicieron cambios de fondo, porque no hicieron cambios estructurales, aquí no hubo reforma agraria, reforma urbana, no hubo reforma de, de los impuestos a la renta, etc. Este, no se tocó la riqueza, el 1% siguió acumulando riqueza. Entonces, por supuesto la crítica a los gobiernos progresistas Tiene que ser muy fuerte Y además con su despolitización Y desorganización de los movimientos Alfombraron el camino De, eh, de las derechas Del macrismo, de Temer, etc de todo lo que viene después claro encuentra el camino muy allanado Muy allanado Porque con los desastres que está haciendo eh, Macri en Argentina Debería haber una movilización popular impresionante el progresismo, lo social, la derecha, la izquierda, estamos pensando junto a Raúl Civechi. Ahora, ¿verdad? pero ha habido movilizaciones, porque uno puede pensar, por ¿Eh? ejemplo, el 2x1 se pudo rechazar, uh -huh. o por ejemplo, si vamos a etapas anteriores, uno ve experiencias como eh, las luchas contra minería a cielo abierto, el caso de Famatina, de Esquel, de Mendoza, de Loncopue, de cantidad de provincias, todo Chubut, bueno, cantidad de lugares donde eso se ha avanzado mucho, o con las comunidades de Entre Ríos contra el fracking, o en otros lugares del país, no me quiero olvidar de nadie, pero la gente de Malvinas, argentinas es que logró sacar a Monsanto uno ve que ha habido movimientos genuinamente sociales en sentido, no eran organizaciones sino las sociedades moviéndose ¿no es uh -huh. cierto? Ha habido movimientos de verdad en el tema de la minería ha habido movimientos de verdad en el tema de, de la soja como decías de Malvinas ha habido luchas puntuales bien interesantes este pero ya son nuevos actores verdad como las mujeres que están en un lugar realmente impresionante ¿verdad? el movimiento de mujeres entonces ha habido nuevos movimientos pero no eran los que estaban en el 2001 no ¿eh? entonces lo que ha surgido es gente que resiste a las consecuencias peores del modelo que cabalgaron los progresistas también verdad claro. y en ese terreno este cuando el, cuando el, el nuevo gobierno eh, de derecha de macri quiere eh, profundizar este la, la impunidad a los genocidas este bueno hay una reacción popular muy fuerte medio millón de personas o sea, eso está muy bueno y es necesario y va a haber más si lo intentan este pero donde yo estoy poniendo el énfasis es que aquellos viejos movimientos que parecía que prometían algo nuevo a partir del 2001 del 19 y 20 etcétera este se quedaron bastante quedadas, se quedaron bastante, ¿no? Aparecen un montón de cosas nuevas. Acá en Argentina tenemos casi 400 fábricas recuperadas, 100 bachilleratos populares, tenemos decenas y decenas de, de emprendimientos, tenemos 200 revistas autogestivas, ¿verdad? con 5 millones de lectores. O sea, nuestro mundo ya no es marginal. Ahora, si nuestro mundo lo hacemos a imagen y semejanza del sistema, si creamos un mundo clientelar, si las revistas autogestivas actuarán clientelarmente, sus 5 millones de lectores no tendrían diferencia con los lectores que leen Clarino y La Nación. Pero lo importante es que estas revistas hacen otro tipo de comunicación, ¿verdad? Una comunicación que además no solo ya no es marginal, sino que es una comunicación imprescindible este para quien quiera entender el mundo, ¿verdad? y saber lo que pasa, yo siempre digo el caso de Malvinas Argentinas si en el momento álgido del conflicto, si vos querías saber qué estaba pasando en Malvinas Argentinas, por supuesto Clarín y La Nación no decían nada, pero tampoco lo decía Página 12, claro entonces tenías que entrar a una página que vos conocerás que se llamaba Ecos Córdoba, que ahora no sé cómo estará pero que en aquel momento diariamente te informaba, y todas la, las redes de, de ese estilo que informaban Tal lo que estaba pasando entonces, eh, la comunicación distinta es necesaria para gente que está resistiendo este modelo ¿verdad? y estamos hablando de 5 millones nuestro mundo ya no es marginal 400 fábricas recuperadas no es marginal lo que tenemos que hacer es de ese mundo realmente distinto al mundo hegemónico distinto al mundo del sistema que nuestra comunicación no, no sé no se parezca o no esté inspirada este en la agenda en los modos de cubrir en el respeto a, a, a, a los sujetos a la gente de abajo este en la comunicación Este, del sistema, ¿verdad? Tal cual. Ahí vos me contabas que en estos días estuviste recorriendo, por ejemplo, Pelota de Trapo. Pelota era, de Trapo. Que fue una experiencia que te pareció muy interesante. Sí, y que ahora este me pareció interesante porque la gente de Pelota de Trapo no hace discurso de izquierda, ¿verdad? No hablan de autonomía, que yo me confundí mucho con eso. La, las palabras, los discursos, revolución, horizontalidad, autonomía, ¿verdad? Cambio social. Eran como discursos que nos confundían este, en, en, en cuanto a eh, lo que lo que había de fondo verdad de fondo había mu muchas cosas buenas y muchas terribles pero bueno acá no hacen discurso trabajan con pibes abandonados pero viven con los pibes ...o sea, no, no los institucionalizan... ...no crean una burocracia... ...así como hay una burocracia de género... ...para manejar el tema de las mujeres... ...ellos nos generan uno, una burocracia... ...para manejar el tema de los pibes... ...viven con los pibes... ...entonces estuve con una mujer... ...me pasó algo de Villa Fiorito... O sea, ...que vive en Villa Fiorito... ...y me dijo... no no ...yo he tenido cientos de pibes este, en mi casa... este ...y yo le digo claro, digo, vos, yo me imaginé que tenía una mansión, claro. mirá mi cabeza, ¿no? Y me mira así, ella y el compañero, mujeres de 50 y pico, 60 años, me mira me dice, mira, como diciendo, mira nene, ubicate, mi casa tiene 80 metros cuadrados, y ahí, a, ahora la, la fue ampliando, pero porque tiene más gente, con 80 metros cuadrados vivíamos 17 personas, ¿no? 80 metros cuadrados es menos que la planta de mu, ¿verdad? Claro. entonces Y ahí vivíamos 17, en cuchetas, no sé qué. Y eran pibes de la calle, y por supuesto, me faltaron muchas cosas. Entonces yo metí violín en bolsa y dije, <ríe> perdón. <ríe> y llegué a tener, en espacio un poco mayor, 70 pibes a la vez. O sea, una cosa es decir, me solidarizo con los pobres, ¿viste? Pero estoy con ellos viviendo en mi casa, ...y haciendo una experiencia... Claro. ...totalmente distinta... Entonces, claro, uno ...ese ve, es el compromiso que yo valoro... ...ahí hay movimiento... ...ahí hay movimiento, porque esos pibes hoy... ...están trabajando en una panadería del movimiento... ...o sea que hay una transformación de la persona... ...transformación de la persona... De la persona este, y, ...y otros pibes están trabajando... ...en la gráfica del movimiento... ...y la gráfica del movimiento... Y la, y la panadería Sostienen más del 70% de lo, de, de, de lo que necesita Este... Pelota de trapo Para que todos los días 200 niños de la calle De familias guaraníes De bolivianos De pobres Puedan ir a una escuela Que la sostienen con ese laburo Y otros se han ido a otros lados A trabajar en otro lugar Entonces Movimiento es el que nos transforma No el que hace que otros Luchen en la calle, ¿verdad? Movimiento es que nos transforma a mí, a vos El que nos transforma a mí y a vos, Raúl Sibetti nos está contando de esta experiencia en el caso de Pelota de Trapo y de las cosas que pueden pasar y voy a un lugar común que es cuando la casa es chica pero el corazón es grande ya volvemos al último bloque de Decimu Decimu www.lavaca.org Decimu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 ...y muy, que le caben muy bien las cosas... ...que, que él compone... Eh, ...sacó un nuevo disco... ...Javier Ruibal... Eh, ...que se llama... ...Quédate conmigo... ...y vamos a escuchar... ...una canción... ...que habla de un tema recurrente... ...en, en varias canciones... ...películas, uno piensa en Cinema paraíso ...como caso emblemático... ...el cine... ...ese cine de barrio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 cine, Juan Diego mío, ¿a qué hora es? Venga, dale, dale. Pasaban los días sin pena ni gloria, unir y venir de pasos perdidos. Sabí ang chicle ya primera lluvia y agüito mi gana quedamo usted furtivo y mientras los malos hacen en una boca vagaban el asalto mi mano tembló na buscaban tu pierna con el corazón a pique de instante ti ti tan ti ti tan ti tao titão. Vaya, un avión y va cogí bigingo, tarsan de los monos tierra mundiales, sabría la puerta de trite domingo, cagó la fiesta de los escolares, murió la censura y en un santo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 Da-di-do-di-do-dum-tang, La culpa fue del Andy Diocloo, un corte de luz, un impago bancario, el caso cumplía, hacer por ti, invito y no visto no estaba albacante. Tras la pista era un nuevo negocio, se oía el jardón, dio a gritar de Lolli. Una jubilada, hada sentada en el coro, ganaban el bote y cantaban, vengo. De lunes a viernes valía la pena vivir un calvario, y el sábado daban una buena peli en el cinemacario. Ni <tose> menos duqueta, ni menos marfario, hay más peli buena en el cinemacario. Y ni tanto, ni tanto, ni tanto, ni tanto, ni Don't don't novena intanto rosario Don't don't don't intanto Don't don't novena intanto rosario Don't don't don't intanto Mi dista pericolo Intanto Mi dista pericolo Intanto Mi dista pericolo Intanto Mi dista pericolo Intanto Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu. último tramo de simú Raúl Civechi se vino a Buenos Aires estamos haciendo una mirada crítica sobre los movimientos sociales sobre lo que ha ocurrido en los últimos años y tratando de entender ideas que nos permitan pensar hacia adelante eh, Raúl vos está, estuviste ahí con la gente de Pelota de Trapo como viendo esas cosas donde no hay tanto discurso y vos decías, el discurso es como un dulce leche, como un imán no que a uno lo atrae, pero experiencias no tan discursivas no tan apalabradas, digamos así, te han resultado de pronto más valiosas que muchas en las cuales aparecen filósofos o, o, o líderes o punteros o lo que sea que la hablan muy lindo, ¿no? Los reyes del verso. Los reyes del verso. Y en este caso, si uno piensa hacia adelante, ¿cómo podemos salir del verso y pensar si estas experiencias no son demasiado fragmentadas y tendrían que unirse? Esa es una primera idea. Por ejemplo, la minería. O no, en realidad tiene que haber estos movimientos de las personas, casas, lugares, barrios, territorios, que hagan su vida. Mm. Yo pienso que hay que unirse, sí. Bueno, sobre la unidad voy a decir algo que no es mío, que es de, eh, de los zapatistas. Ellos dicen, la unidad es fascismo. Apa. ¿Por qué? Porque piensan en la unidad, que conocieron, eh, que homogeneiza esto que unifica verticalmente. Masifica. Claro. claro, y entonces al que al que es diferente no cabe ahí, tiene claro. que ser todos iguales para esa unidad. Como una fábrica, una máquina de hacer churros, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, la, la unidad o cierta confluencia... ...es necesaria, pero aquí hay hay varios tipos de cosa. La que yo pienso que está buena, ¿no? Malvinas Argentinas. En ciertos momentos va gente de muchos lados. ¿verdad? Estamos no, hablando pero, del proceso de aclaro parcial no trae, en Córdoba, donde El terminaron la sacando a Monsanto de allí. O sea, una asamblea, una acampe y se logró... A la acampe va gente de la ciudad de Córdoba, de, Malvin, de la, del pueblo Malvinas Argentinas, de muchos lugares. Va Pérez Esquivel un día, va Nora Cortiñas otro, vamos nosotros. Entonces, ahí es un lugar de confluencia, ¿verdad? A eso le podemos llamar unidad. O cuando se juntan, como ahora en el monte de la lucha por el desmonte en Córdoba, eh, la gente más diversa para una pelea concreta, claro. ¿verdad? Para acciones concretas. Ahora, hacer un aparato unitario, ¿verdad? Yo no le veo el sentido, claro. permanente, porque ahí terminás entronizando a quién? A los vendedores de versos, a los reyes del cuento. Entonces, a los discurseros, que son generalmente varones, buena labia, con cierta formación, cierta experiencia, que se saben posicionar bien ahí. Hoy estamos conversando sobre el presente, sobre los movimientos sociales, sobre las izquierdas y las derechas, con Raúl Civechi, que llegó desde Uruguay, para conversar con este decimio. entonces eh, yo creo que una de las sabidurías del zapatismo y de y de eh, sin habérslo propuesto de todas las asambleas que hay contra la minería y eso es haberse sacudido verdad es como contaban del ni una menos cuando sortean el orden en que van sacudirse a los profesionales de la política claro. a las aves carroñeras el capitalismo hay un viejo que llamaba braudel brodel que definía que el capitalismo es el ave de rapiña que huele una oportunidad y captura Ajá. y esos son los políticos, revolucionarios incluso, este no son el che que van y ponen el cuerpo y, y, la, y la sufren, son aves de rapiña que cuando ven 300.000 personas en la calle dicen, esta es la mía y saben cómo posicionarse en el estrado y agarrar el micrófono y qué decir, capaz que nunca fueron feministas, pero hablan de feminismo y así en cada lucha ¿verdad? Entonces yo creo que eh, la, la, la gente cuando se muestra reacia a crear estructuras grandes, grandes CGT, ¿verdad?, este, porque ya tiene una experiencia claro. y no quiere gordos y gordas, quiere otra cosa, entonces yo creo que aquí eh, está bueno juntarnos juntarnos cuando es necesario para porque nos afecta a todos ahora, lo que hay que hacer es la lucha de acá de la lumbrera, de esta, de la otra es ir y, so, eh, Malvina, ir y solidarizarse con eso ahora, claro, perfecto, entonces quiere decir que hago? no tanto la institucionalización sino lo que la gente pueda hacer en sus lugares pero me quedé pensando en una cuestión Raúl, si hablamos de Brasil de lo que ocurre en Venezuela, lo que está ocurriendo en todo el continente y en Argentina también, uno ve un avance de ese de esas aves de rapiña, de, rapiña, de ese extractivismo, claro. de zonas de empobrecimiento, zonas de desempleo cada vez mayores. ¿Cómo ves hacia adelante la cuestión? Porque a uno le genera una enorme preocupación, mm. porque parecería que ahora se viene una oleada, y si es por décadas, entonces nos vienen 10 años de esto. Yo creo que las derechas no van a poder gobernar, gobernar en paz, en ningún lado creo que las derechas eh, se está viendo que la gente llegó a un nivel de fuerza propia que no se va a dejar así nomás. Esa es una primera cosa. Otra, las izquierdas tampoco van a poder gobernar tranquilas porque la gente les está pidiendo más. O sea, vamos a un periodo de inestabilidad muy grande. Y la inestabilidad, la ingobernabilidad es lo que está sobre la mesa. En Argentina, en Brasil y en Venezuela. Y... En Ecuador está entrando, por otras razones que sería largo explicar, un periodo de ingobernabilidad, porque el nuevo presidente, lenin Moreno, no sigue los preceptos de Correa, Ajá. ¿verdad? Pero bueno, hay cambios muy rápidos y muy fuertes, y una era de ingobernabilidad, en donde las disputas van a ser cada vez más fuertes y más intensas, creo que es una era difícil, muy dura, muy eh, de mucho quilombo, ¿verdad?, Pero buena, buena porque cuando la marea está encrespada, podemos cambiar cosas. Cuando la calma chicha, no podemos cambiar nada. Para poder navegar necesitamos viento, y el viento encrespa las aguas. Uh -huh. Y bueno, esa es la, el precio de navegar, de movernos. De movernos, claro. Pero vos lo que decís entonces, digo por quien los amigos y amigas que nos están escuchando en este momento, por lo que decís, pero no nos quedemos esperando a que venga el rey la reina o el capo del no canciller Juan Domingo Perón a llevarnos al paraíso o oh, eh, cualquiera de los líderes no Mujica, tanto sea. Ese no miremos para arriba miremos este, en horizontal a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros a los amigos, a la gente con la que compartimos eh, ahí está el secreto de los cambios eh, para salir del capitalismo hay una sola llave no son planes sociales, no son caudillos para salir del modelo este, la llave es la lucha organizarse y pelear. Y esa llave la tenemos, cada uno la tiene en algún lugar de su cuerpo y, bueno, tiene que buscarla, encontrarla y, y, y enchufarla, ¿verdad? Cambio o transformación radical profunda respecto al pasado inmediato Suele establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como... ...económicos... ...religiosos... ...sociales... ...culturales... ...o militares... ...cambio o transformación... ...radical profunda... ...respecto al pasado inmediato... ...suele establecerse simultáneamente... ...en distintos ámbitos como... ...políticos... ...económicos religiosos, sociales, culturales o militares.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 www.lavaca.org